entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, eh, esta semana anunciamos el comienzo del juicio para buscar, ¿verdad? hay justicia por el caso del joven víctima de gatillo fácil en Paso Viejo, hablamos de Joaquín Paredes. Esta historia que ha sacudido al norte de Córdoba y que hoy conmueve a diferentes actores sociales del norte cordobés, en Cruz del Eje, donde se desarrolla el juicio, y donde los movimientos sociales, las organizaciones han estado presentes y están presentes, no solamente en la cobertura, eh, sola, no solamente acompañando a la familia, sino también en la cobertura radial, a través de los medios, como en el caso de la radio ferroviaria de Cruz del Eje y otros espacios, de activismo social que terminan hilvanando los lazos que la violencia institucional en definitiva destruye. Por eso queríamos conversar con un referente, un amigo de Cruz del Eje, el amigo Mumi Barreda, él es director del INTA de Cruz del Eje, un gran impulsor del Pro Huerta, de radios comunitarias también de la mano del INTA, como ha sido el caso de Radio La Minga y la Radio Central Ferroviaria, y que junto a otros actores sociales vecinos de Cruz del Eje Están acompañando este momento tan difícil que vive la familia de Joaquín exigiendo justicia y teniendo que ver a los ojos a los asesinos de su propio hijo. Por eso, amablemente nos atiende a esta hora de la mañana y lo recibimos con gran alegría a Mumi Barrera. ¿Cómo te va, estimado Mumi? Buen día, bienvenido. Queridísimo Juan, queridísima audiencia de Radio Panamericana. Qué bueno estar tomando fresco por ese lado para un club de lejeños. Esa zona es muy fría, sí. así que ya se los digo que nosotros ya pensamos en ustedes y no hace frío. No, así no, y nosotros... en verano decimos, sí. qué lindo vivir allá, que fresco para dormir así. Y ¿no? nosotros ahora quisiéramos estar allá con ustedes y recibir el calorcito del norte. <risa> no, <risa> pero está fresco, Juan, hace 7 grados, 8 grados, está Ah, fresco, mirá, ¿verdad? bueno, acá hace menos de 5. <coughs> mirá, no, no, gracias, paso. Sí, <risa> eh, Juan... Como para ir aclarando, no soy el director del INTA, soy un integrante del equipo del, del, del INTA Cruz del Eje. Bien, bien, eh, bien. Estoy bien. En, una, en la estructura programática del bien. INTA y hay un jefe de agencia que se llama José Tessi que es de Capilla y Monte, precisamente. Ah, bien, que, bien, bien, bien. No, no, no, no tengo ese cargo nobiliario, soy un, un agurante más, así que... Está, está bien, gracias. Para, para aclarar eso, ¿no? Gracias por aclarar. uno Claro, sí, la verdad que uno te ha visto tantas veces al frente de proyectos que, bueno, se hace la idea, pero sí sabemos que sos uno de los grandes impulsores del prohuerta. Sí, eso sí, si sí. el tema el tema del Pro ha sido mi pasión, yo entré a trabajar a INTA por el prohuerta y la semilla y hoy, mire vos que hoy es el día Santana, Juan, que Ajá. es el, la patrona de los sembradores y de las semillas ah, la semilla criolla. Gente de Incupolo labura muy bien eso, así que bueno, muy saludo a todos, un saludo muy grande a todas las Ana que es su, su su santo, como se dice acá en la zona porque hoy es su día realmente Santana y tenemos una localidad Santana acá cerca de Paso Viejo donde vos y estabas recién eh, lo del asesinato de Joaquín Paredes cerca de Paso Viejo en la localidad que se llama Santana que también lleva el nombre de esta patrona, ¿no? Y ustedes con el trabajo que hacen a nivel territorial con el Pro Huerta, con diferentes actividades, de alguna manera llegan a esos parajes tan olvidados del norte de Córdoba y y se van encontrando, me imagino con la gente y generando vínculos de otra naturaleza. Y sí, ¿viste? se van abriendo otros espacios y también vamos viendo la necesidad de que esos vínculos nuevos, en algunos casos, que no son tecnológicos, duros, productivos o agropecuarios, sino que son eh, contactos y relaciones territoriales que van más allá, van por cuestiones de salud, van por cuestiones de educación, por cuestiones de comunicación, así que esos otros vínculos se van articulando con otras estrategias para poder participar de esas relaciones y, y potencia las más que nada no sí sí la, la, los vínculos territoriales son multifacéticos y llegan a, este, a cosas como esta digamos relacionarnos con, con comunidades que están bastante perdidas pero que hay gente que quiere participar que se entera de los apoyos y los acompañamientos que, que da la institución algunas algunas cuestiones y si no articulamos con quién con quién puedan puedan hacerlas no nos pasó con la con la gente de Familia Rural Sana, una estrategia que armó el Hospital Aurelio Crespo y que hay médicos que laburaron en varias zonas donde no había dispensarios ni médicos que asistieran a eso. Eso se fue reemplazando, las comunas han ido avanzando en eso, ¿no? El proceso de, de, de digamos, de concientización política de los dirigentes partidarios fue tomando esas herramientas y, bueno, hoy hay muy pocos lugares donde hace falta, entre comillas, ¿no? Claro, claro, porque... falta Tanto se habla ¿no? de cómo cambió el norte de Córdoba cuando deja de pasar el ferrocarril y se perdieron las plantaciones de tomate y de olivos. Y un poco la tarea heroica, quijotesca de ustedes es eh, luchar para no perder esa tradición de la producción, de las huertas, de, de, de seguir pensando estrategias para para que no se pierda principalmente la tradición cultural, o imagino. Y sí, Juan, y vos, vos fijaste en la evolución de, no, no sé cuánto año tenés, Juan, pero creo que son un poco más chico que yo. Eh, pero la digamos la proyección desde de la década del 90 ahora hubo una evolución en el rol del Estado en la ruralidad que empezó con microcréditos y con la facilitación de insumos para huertas. Y eso fue avanzando y bueno, eso también creó el Instituto de Agricultura Familiar que tenemos hoy, la inserción del INTI, el respaldo a las escuelas agropecuarias en la zona y muchas escuelas agropecuarias ...y también de lo que fue el crecimiento del sistema educativo... ...todas esas cosas se fueron como tomando herramientas... ...y tomando roles protagónicos que llevaba adelante el INTA... ...que bueno, lo merecedor es que sean cuestiones más locales... ...con recursos gestionados localmente... ...y de, de una u otra forma con el conocimiento local... ...fortalecer esa conciencia mm -hmm. local... ...que permite los circuitos cortos de alimentación... ...que permite el conocimiento tradicional de esos lugares que permite eso, el arraigo, ¿no?, de todo. Así que eh, eh, el INTA ha ido haciendo esas cosas y entre esas cosas ha hecho cosas como esta cuestión de la comunicación, ¿no? o lo, lo que vos decías al principio, que, que también se hizo cargo un poquito, un poquito, como para sumar en algunas cuestiones que hacen falta y que nosotros veíamos que había que había falencia. No, sí, no, no, no es poquito, es muchísimo lo que están logrando, estimado Mumi. Bueno, el lunes pasamos en radio abierta, en directo, la transmisión desde los tribunales de la primera jornada del juicio por el caso de Joaquín, y esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Vos planteás una evolución del rol del Estado, en este caso tan importante para llevar estos conocimientos, para dinamizar ciertas actividades o ciertas prácticas, y cómo cómo pensar el Estado cuando también el Estado es el artífice, el, el, el autor, el artífice de la violencia institucional que carga con la vida de este joven. No será el Estado nacional, será el Estado provincial, no es el INTA, es la Policía de Córdoba. Pero ¿cómo entender eso? ¿Cómo volver a esos a esos a esos parajes alejados del norte de Córdoba a plantearles que el Estado no es una sola cosa, que, que el Estado también es producción, no es violencia institucional? ¿Cómo cómo superar? Me imagino yo semejante martirio, la pérdida de un joven en manos de la policía allá en un paraje como como Paso Viejo. Es muy difícil, Juan. Vos sabés que eh, todavía me resuena en la cabeza cuando se presentó el documental La Vida sin Joaquín en, la, en el salón de la UPC de acá de Cruz del Eje. Chely, eh, sin nombre y apellido Chely, pero es la directora o fue la directora de la Escuela de Paso Viejo, por donde pasaron los dos protagonistas de este problema, de este, de este hecho tan sangriento, ¿no? Tanto eh, el, el policía... Eh, el que tiró la bala, una de las tantas balas que se tiraron, y el, el, el chico, el Joaquín, que también pasó por la misma escuela, y ella dice, yo fui a educar. Y educamos con la misma paciencia a, a estas dos personas. y Yo realmente estaba tenía el corazón partido a la mujer, y nos hizo llorar a todos, ¿no? Realmente fue algo muy cómodo pensar en, en esto que les decir, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Es educar. Y lo cumple, sí lo, lo cumplió. Pero obviamente hay cosas que no están dentro del marco de lo que uno piensa que debería ser, ¿no? Y es a resolver esto, ¿no? A resolver esto, porque realmente eh, es muy difícil en esos parajes chiquitos donde las familias son vecinas, donde el hecho es tan sangriento que no no deja no permite ni el análisis. Es no contundente, ¿viste? No no hay un análisis así como así, bueno, así pues no, no. Es contundente y sobreecho Esperemos que la justicia esté a la altura de las cosas y pueda resolver esto bien, digamos. Así que en eso estamos, ¿no? Son roles del Estado muy difícil pero el, el rol educativo del Estado, en el en la síntesis que hacía Chely, y nos dejó pensando a todos, ¿viste? Porque no es claro. que elegís cuando vas a educar un grupo de jóvenes. Educás a todos los jóvenes y, y tanto vos como yo sabemos que esta comunicación que hacemos tiene que ser para todos. Sí, sí Y sí. no vamos a elegir a, a quién o a no, ¿viste? Entonces, estos hechos te hacen medianamente reflexionar y mucho y qué, profundamente uh -huh. y qué importante la radio no la central ferroviaria para dar esa reflexión para reconstruir ah, esos lazos ah, ¿no? sí, vi que, la, que esos grupos comunitarios esos grupos colectivos esos grupos de gente que abraza esta cuestión juan y también la panamericana tiene mucho de, de, de actitudes personales y nosotros sí. con la ferroviaria dimos un salto muy grande con la, la entrada el, el, es eso porque compraste el jugador viste el, el lo compraste en aymar sí. que venía de jugar en otro lado que sé yo y bueno le pusiste la camiseta y lo largaste a la cancha y Virginia Virginia hartaza realmente qué jugador sí, sí, sí. juga tienen varios ¿Qué jugador, sí, sí. La, de, empezando de la simpatía a la capacidad de gestión de la articulación con las organizaciones sociales de club del eje con la mesa de la memoria de sentarse en tribunal y ahora debe estar sentado dentro del tribunal claro sí, para sacar sí. el reporte cerca del mediodía y voy a decir qué bueno qué lindo y que esa changa hoy sea compañera de la ferroviaria y para nosotros es realmente un halago no graciela gonano venía siendo lo suyo eh, germán Maygurri, toda germán la gente Maygurri, de que sí, veníamos sí, sí. acompañando el proceso pero con el protagonismo que lo encaró virginia realmente nos plantó ahí al medio, viste, a, a decir y a pensar cosas con otras radios como la Garabato, como la Pueblo, como ustedes, como la, eh, la, una radio Muchas Voces, bueno, eh, la misma radio Sierra Azul de Cerresuel está tomando todos los informes que Ajá. estamos sacando, así que eh, estamos muy contentos con el rol que estamos jugando y en esa cuestión de comunicar concretamente, pensando en la familia de Joaquín eh, y mirando con mucha atención el proceso judicial, el proceso institucional Y esta nueva discusión, el rol del Estado, ¿no? esta claro, nueva claro. vieja discusión, si se quiere. Pero Virginia Artaza eh, es realmente la persona que está motorizando todo esto. Que no se nos vaya a guinzar, por favor, sí, sí, que no sí, se sí. nos vaya a guinzar. No, no, no indudablemente han logrado motivar al equipo. A veces conversamos con Graciela, con Germán, y son gente que está entusiasmada y que en una instancia como esta, en un juicio de esta naturaleza, juegan un rol central, porque no deben ser muchos los medios de comunicación con la libertad, con la capacidad de poder este reflejar lo que se está viviendo este como lo hacen ustedes, ¿no es cierto?, con la independencia que se tiene en el micrófono de una radio comunitaria, ¿no es cierto?, y eso es muy importante para poder visualizar lo que está pasando en el juicio y cómo se llegó también a este juicio. Y sí, cómo se llegó. Yo, en, en esta cuestión de, de, de cómo llegar a este juicio, yo no me quiero olvidar de que Nosotros salimos a la cancha con esta mirada, con este trabajo de la radio abierta, ir a tribunales, con otras radios, con el juicio de Cecilia Basaldúa. si sí. mira vos, ¿no? no Hasta ahora no tiene ni un imputado, no tiene no, acusado, de no, no. una cosa vacía y están dando recompensa para ver si das alguna noticia sí, de algo. Sí, una cosa sí, sí. Bueno, con ese juicio nosotros Virginia salió a la cancha a decir, que nosotros más que feministas somos comunicadoras y vamos a comunicar este tipo de cosas y bueno y ahora con lo de Joaquín empezamos a planificar los eh, planificarlo antes de las vacaciones cuando parecía que comenzaba el juicio después se patió el comienzo y bueno pero la articulación con la mesa y la memoria ahí Angélica Galo y Juan de Sico juegan muy bien esa gente está muy comprometida llevando poniendo todo lo que hay que poner Y la, la radio radios, nuestras radios hermanas, ¿no? Nosotros precisamente eh, lo fuimos a, a traer a la gente de la Garabato con todo su equipamiento y sale la radio al aire frente al tribunal. Un sueño, para un sí, comunicador sí, sí. es un sueño. ¿no? Un pa sueño para, que... para, para quienes te pudimos conocer, como en mi caso hace más de 10 años, allá cuando estábamos queriendo gestar Radio La Minga de Villa Yardino, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a todo esto. Después de una década poder conversar contigo, Y repasar todos estos logros, la verdad que tiene que ser para sentirse sentirse gratificado en este caso por el laburo que se ha hecho y, y la verdad reconocer cómo ustedes desde el INTA de Cruz del Eje motorizaron realmente la comunicación comunitaria acá en el norte de Córdoba. Sí, sí, nos encantó ese rol, nos gustó. No sabíamos que era la radio la herramienta. La, nuestra discusión en el INTA comenzó por la mirada de la comunicación comunitaria tecnológica, productiva y social, y voy a decir ¿por dónde pasa?, ¿cómo hacerla? No había redes en ese momento. Claro, claro, no había. Y, y en ese momento el ministro de agricultura, que era Carlos Casamiquel, le dijo, harían falta unas radios, radios rurales, periurbanas, que entiendan lo que pasa en el afuera de las ciudades, para decirlo adentro. Y bueno, esa fue la idea, y eso fue lo que cuajó, buscar un lugar que tenga... El, el, el registro de propiedad de la tierra, mira vos, así y nosotros es. un club, un club de fútbol tenía los papeles del día. Central Norte Argentino puso su, su escritura, o sea, acá pueden poner la radio, muchachos. Claro. Y por eso está ahí, viste? Entonces, una cosa maravillosa, realmente una cosa maravillosa, eh, como todo, Juan, se van construyendo con casualidades y causalidades, ¿no? cosas que uno va gestionando y que de a poco van saliendo, así que Sí, es muy lindo pensar el proceso en el que estamos, y con la realidad, con esta coyuntura tan fuerte. Pero vos sabés que esto, en un momento esto se termina y hay que seguir. Por supuesto. Y se sigue todos los días. Esa radio que vos tenés se prende todos los días. Sí. Y vos estás ahí sentado todos los días sí. y pensando qué es lo, lo que no te podés olvidar de decir. Así es. Y bueno... Vos podés decir muchas cosas, pero hay algo que no te podés olvidar de decir. Eso, bueno, ese es tu ejercicio de todas las mañanas. y, y Realmente, abrazo los radio Panamericana, porque bueno también la, la vimos crecer, como quien dice, y creo que somos unos afortunados, Juan, ¿no? de Así haber visto es. crecer e insertarse estos procesos en las comunidades, con las luchas ambientales de punilla. Eh, realmente hemos aprendido mucho, aprendemos sí. todos los días. Totalmente. No, Mumi... no, somos... sí. sí, sí, sí. Bueno, en mandarte un gran abrazo invitarte, invitarnos a seguir fortaleciendo estos vínculos, si hemos logrado esto eh, en estos 10 años que han pasado, eh, seguramente en los próximos vendrán nuevos logros y esperemos que, que los podamos seguir compartiendo, así que te mando un gran abrazo en nombre de todo el equipo de acá de la radio, de, de la cooperativa Yamcai de Huerta Grande, y, y nos estamos encontrando en cualquier momento para seguir tejiendo vínculos y, y nuevos desafíos. Un abrazo a toda la gente de ese lugar fresco y a vos, Juan, y a toda la sí. gente que colabora con vos. Que andes muy lindo, que andes Un muy bien. Un abrazo grande. Saludos Saludo a la a gente. Gracias. Chau, chau. Hablamos con mumi Barreda del INTA de Cruz del Eje, repasando el rol de la radio, en este caso, de la radio central ferroviaria que se ha puesto al frente de la transmisión de las jornadas, de las audiencias por el juicio que se está llevando a cabo desde el día lunes por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Mumy Barreda, en el aire de Radio Panamericana.